Mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. アンドロイセイセイセイエ i ト。 De un español que le daba muy mal trato y a su negra le pegó.